Comentarte que este programa Euskal Música también lo puedes volver a escuchar el fin de semana en el mismo dial 100.8 de Berriozari Ratia en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde pero eso sí en difusión en repetición Y ya sabes que en cuanto concluye el programa hoy jueves lo subimos a las redes sociales lo subimos más concretamente a la página que tenemos en Facebook facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia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 En el programa de hoy tenemos una novedad, lo nuevo del Valerdi Valerdi. Sí, esta banda que comenzó en los años 90, donde editó dos trabajos discográficos. Pues ahora en 2007 regresa al panorama musical con nuevo larga duración, el álbum Calchen y Casteco Método A. También escucharemos entre otros grupos a la banda Saino, por ejemplo, a la banda de Ibar Suttagar, que sigue con su repertorio para presentar este nuevo larga duración. También daremos un repaso a la agenda de conciertos y a las noticias más destacadas de la semana. Agenda de conciertos importante esta semana, ya que el viernes 26 y el sábado 27 de mayo se celebra el Iruña Rock en la ciudad de la de Iruña. Así que todo esto va a tener cabida durante esta próxima hora y media, durante estos próximos 90 minutos en una nueva edición de Euskal Música.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 Y si os parece vamos a comenzar el programa de Odeusk Música y lo vamos a hacer con la novedad, la novedad de Método para Aprender a Perder, que es el título de este nuevo trabajo discográfico de la formación Valerdi Valerdi, así como el título de la canción que abre el disco y también un resumen irónico del contenido de las canciones del álbum. Este veterano grupo de Iruña produjo en los años 90 del pasado ciclo tres álbumes, un vinilo de 10 pulgadas Valerdi Valerdi y dos discos Esgara Galdú y Obebein Gorriessen. Es Betty Ori. Tras un largo paréntesis, iniciado hacia el año 2000, en 2012 publicaron su cuarto álbum, titulado Egoko Lauta Baren Ertetic. A lo largo de esta trayectoria, han pasado por la formación diversos músicos, pero desde los inicios se mantienen los fundadores del grupo Toño a la voz y guitarra y Sara a la percusión y coros. En los tres últimos años, forman un cuarteto con dos amigos de Vera, Petty Guitarra y Voz y al Abajo. Y los cuatro han grabado las 14 canciones, incluidas en Este nuevo larga duración Gatchen y Casteco, Método A Compuestas y arregladas en los últimos años El sábado pasado ya los pudimos Ver en la Peña Euskal De Burlata dentro de la nueva Edición del Mayacha Rock Ahí estuvieron presentando este su nuevo Larga duración, nosotros nos quedamos Con dos de los temas incluidos en este Nuevo álbum, el tema Iruña Motor City Y el tema B.I.S.R Es el regreso de esta banda de Iruña Es el regreso de Valerdi Valerdi Estamos sonando los temas Iruña Motor City y el tema bizar dos de los temas incluidos en el nuevo larga duración para esta banda Para Valerdi Valerdi, el álbum Gaetchen y Casteco Método A Y de la banda de Iruña Valerdi Valerdi, nos vamos con el grupo Oñatierra Lenau Que después de haber adelantado su primer disco en las redes sociales en septiembre del 2015 Puso a la venta el 3 de febrero del 2016 el disco en formato CD El diseño de este CD está basado en pinturas del integrante del grupo Under Edge Chaniz. Conjuntamente al lanzamiento del CD, el grupo hizo una gira de presentación. En esta gira le acompañaron el grupo Oña Tierra sin girar, excepto en la primera fecha en la que se produjo el 12 de febrero en Iruña, en el Inferno Taberna. Los integrantes del Enau son Iker Martínez de Zuazu, Egoich Olalde, Joseba Aramburu y Ander Echaniz. Esta banda ha buscado un sonido rock natural de otra época, dejando espacio para sonidos de corte más pop Nos introducimos pues en este nuevo Larga duración, 11 canciones componen El nuevo trabajo de Lenau, de él extraemos Los temas, Susenean, Emiti Chen Y escuta tú Cognati, la banda... Lenau, que regresa al panorama musical con este álbum titulado Igualmente que ellos, Lenau, y en el cual pues has podido disfrutar de todos de los temas, Susana, Emity y el tema escuta tú, y de Lenau nos vamos con Sain, una banda de Berriz, de Vizcaya, que se formó durante los meses de invierno de 2005-2006 en todo este tiempo, el grupo no ha tenido ningún cambio en sus componentes Unai, Asier, frofe y Alberto son amigos, y con Sain se lo pasan de maravillas, Sain entró Dentro de la escena musical en 2008 Con su primera maqueta Con la citada maqueta ganaron en 2010 El concurso de maquetas de Castea En su edición 19 En 2010 fue un año fructífero Para la onda ya que el tema Jaya Es incluido en el recopilatorio de World volumen Vol. 4, donde aparece también el primer disco, Mendeco Piratac, bajo el sello Vagaviga. Al haber ganado el concurso de maquetas de Gastea, le sirvió para tocar en el gigantesco Festival BBK Live de Bilbo. En 2012, ayudan a un músico y amigo muy querido por Sain, Iván Gorriti, que prepara el proyecto Toblclat, para el que Sain graba la versión de Love the Earth's Curse. Ahora... Edita su segunda larga duración con el título Egun senti, berri, batem, vilá. Sain, en su segundo disco, refuerza especialmente cuatro pilares. Las melodías, las guitarras, el rock, pop y el enfoque de las letras. Nos quedamos, pues, con este álbum de Sain. Nos quedamos con el álbum Egun senti, berri, batem, vilá. Y de él te extraemos los temas a sala, que te van, betico, andi, quería. I die Kisunet próximo a la guitarra y coros Joshua Frofe a la batería y coros y Alberto Sánchez al bajo y coros. Estos son los componentes de Shine de este nuevo larga duración en un senti Berri Batem lo que hemos escuchado, los temas Asala y tema Bético Andikeria. Nos vamos ahora con la formación Adi ya que como reza el nombre de este proyecto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 escuelas de jazz. Nos introducimos en este álbum, el álbum Adi y de él te extraemos los temas Dudan Mudan, qué tema y Luna Gui La música tranquilita de Adi Nos vamos con la banda Ibarresa Sutagar Como bien sabrás Tiene caña y fuerza Pero en este álbum lo han hecho un poquito más lento Sutagar, editan ...Maitasu Nari Passoya... ...el undécimo de su carrera musical... ...compuesto por 10 canciones... ...presentadas en formato D-back y vinilo... ...y editadas por su sello J.K.E.K.I.Sperac... ...para llevarlo a cabo de nuevo... ...pusieron rumbo a los cercanos estudios de grabación... ...Lorenzo Records de Berlitz... ...bajo los mandos del productor de sonido... ...Aitor Ariño... ...Aitor Grosable a las voces, guitarras y teclados... Xavi Bastida la guitarra... ...Igor Diez al bajo... ...y Galder Arriguega la batería... ...han apostado hacia unos horizontes más calmados con guitarras acústicas, teclados y registros de voz más tenues que se fusionan a la perfección con las partes eléctricas más características de la veterina formación de Eibar. Nos vamos con ellos, nos vamos con Sutagar y de este álbum Maita Sunari Pasioa te extraemos los temas E Resistenciara, Condena Tuak y A Metzen Dugun Mundua. Arbaso ez ezagunen, esentziaak batzeko, Elkartu gara hemen. Borroka maite zinen, Justiziza orok, hobeak gaitu egiten Albokoa ulertzea, Haren zama etortzea inonez da ikasgairik. Da inditualko duena erriminez da pasioz, sorleku mireztua ezin dute lurperatu. Haukerarik baneuka geurea konpontzeko, berdin desoreka Maitasun ez nahi dugu, bihotzak lazaituaz, alkaria barkatu. Eskolako urteetan, darbura imenetan, iluzio jantziko ditutu, arbasoen promesat adunetan. God gave me I thought he'd be here I have a ko gure a catchako hartu Pezertuan bezala Idortu zaiguzala Ta dugun non barretu I de lagun banazin oña se mi Polo cara peitu kaituste no dio plekae Esan izu e un papel i zuñ sena Siena ondan ni da se jo vive a mexi yfe Ye ca tu rai otterrai sul seco premia pure garula co pita il luccione tanguas isatanorta su naber scura tu lady el carquinto paetina cha tu vas Dalagun bakoitzan Elkarreza dutu ala Artiztatu izan ditbidea Aldarrik aktu nahi nuke Hainez berdinak ez garela Geurekoikeriz aie hone Este niño redailen de sala. Dura larga copia y teone tangoas. Y salada norta su na Idai luze honetan goaz Izanatan hortasuna berriskuratu nahirik Elkarkin topa egin naltxatuaz bihotzak Amesten dugun munduak koloretan egaiki Gure barurak kopi da iluze honetan goaz Izanatan hortasuna berriskuratu nairik El carquitó paequin marcha amesten artiotza Amesto digo un mundo ha colores tan egaikire Ure garra kopiba i tusheone tangoas Sara tanorta su na perscuda Ahí está el regreso de la banda Ibarresa Sutagar, como puedes comprobar, más calmados, más pausados con este nuevo larga duración. Y nos vamos ahora con Skakeitán, ya que tras embarcarse por una extensa gira por Euskal Herria, Suiza y Japón, con su anterior entrega Orekariak, esta joven banda Donosierra regresa y para hacer gala de toda la experiencia y madurez acumulada. El primer corte, Galeari, es una declaración de principios donde demuestran que pocos tienen que ver ya con el Skakeitán rock de sus comienzos. Rock y sonidos electrónicos se dan la mano en esta apertura brillante de un trabajo que en sus nueve cortes surca también los mares del riggi o del rap. Nos quedamos con los temas Serua, Lurrea y Gorri, Edo Belch, dos de los temas, incluidos en el nuevo larga duración Galera de esta banda de Skakey Tan.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 Y también nos puedes escuchar a través de las redes sociales, a través de Facebook, facebook.com, barra Música, Berriozar y Ratia. Comenzamos con las noticias más destacadas de la semana y lo hacemos con el día 3 de junio, ya que ese día tendrá lugar el concierto presentación de Zapatos de Cemento, tercer disco de la banda de rock Cuatro Tragos. El disco se puede adquirir a 5 euros en los bares, el pelotazo de Portugalete y sube en Sartorchi en el concierto. Les acompañarán la formación ansia y por supuesto habrá colaboraciones y sorpresas. Entradas anticipadas en ya a la venta en los bares del Pelotazo de Portugalete, de Santucci y Jauna en Bilbo. El concierto será el 3 de junio a partir de las 9 media de la noche en la sala Grove en el polígono bayónti 23 de Portugalete. La entrada anticipada 5 euros, entrada en taquilla 7 euros con CD. Nos vamos con los chamucos que siguen con la presentación de su nuevo trabajo discográfico. El sábado 3 de junio estarán en Aibar en el Auditorio a partir de las 7 de la tarde. Las entradas a 5 euros en el bar Frontón de las Piscinas de Aibar. Comentarte que dos días antes, el 1 de junio, estarán en el programa Euskal Música para presentar este segundo trabajo discográfico. La formación de Iruña Ardibelcha publicarán su primer trabajo discográfico de la mano de Rock Star Records. La banda de metal de Iruña da un paso al frente con lo que va a ser su primer álbum tras consolidarse con esta formación. Nos vamos con el Ator rock que se va a celebrar los días 27, 28, 29 y 30 de julio del 2017 en la Kunza. El jueves 27 estarán Strikaya, por cobrado El Sonido de la Metralla, Grand Valley, Stromberg, Stepcom 2, Ska Keitan, Narco, Chimeleta, El Punto, Ixkotacho, El diluvi Dakidarria, Raperos de Mous and the Titanians, Shorkun, Sociedad Alcohólica, Willem Drummond y Esremelcha. El viernes 28 Betagarria and Xavisarria, Miquel Guirones, Gatillazo and Paranoia, Berricha, Rack, Suttacar, José Chupiperac, Under River Band chip Chat Sex Band Tremenda Jauría, también estarán El viernes 28, Landacarys Muertos Katibu Lurga, Sara Ebe Glaucoma, Mafalda, Arcada Social Cop Leader, Nari Lágrimas de Sangre y Bakusha Ochi Di Farfalla, Doctor Deseo Tricky Dance, Taco, Caos Urbano Governors, Reviver Life Y Eun Kilo El sábado 29, Juancho, Escalar y La Rue de Van, Descontrol, Vendetta, El Corazón del Sapo, Los Topilotes y Riauso, Caótico y Adaptables, Non Servium, Revolta, Fermanente, DJ Ray, Mid-Bad Sound, Seamais, Auxili, Johan, Swiss Knife, Fischardunak, Real Propaganda, Kerobia, Kerbelch, Sarango, Dremen, The Guild Brigade, Isio, Andodo Sound, De Isser Company, Econ, Chuma Flamarique, Ande, Sara Tamakerts y Anestesia. Y el domingo día 30, Kansas Piorika TX Tartakoka irriengalunak gozategi porrots encores contra unsha Bulls alerta Gorria y taqaban Gorria. Las entradas a partir del 6 de junio se venderán entradas de un día para la Torch Rock el jueves 27 de julio anticipada 30 euros taquilla 40. El viernes 28 y sábado 29 de julio, anticipada 35, taquilla 45 y el domingo 30 de julio, la entrada será gratuita. También habrá abono para los cuatro conciertos de 70 euros anticipada y 90 euros en taquilla. Nos vamos con la primera edición del Piquillo Rock de Lobosa, que contará con las bandas ochenteras como Decibelios, MCD, Potrotanio y los riojanos RDT, en este caso, de principios de los 90. El festival eh, se realizará el 9 de junio del 2017 en el frontón municipal de Lodosa reuniendo por primera vez a estas tres bandas legendarias juntas por primera vez en esta etapa. Esto no pasaba desde los años 80. Las entradas están ya a venta por 13 euros y en taquilla serán 16 euros. La Ciudadela será escenario, nada más y nada menos que con 280.000 metros cuadrados, cuyos pabellones, fosos, baluartes, rebellines, fortificaciones, edificios menores y glacis son hoy lugares públicos de ocio, deporte y cultura. Ahí estará el escenario de este gran concierto con capacidad para 5.000 personas. Será el lugar de celebración de la primera edición del Iruña Rocker. Las entradas para un día 27 euros en taquilla 30 euros Abono para dos días 43,50 euros 50 euros en taquilla Y los horarios son los siguientes El viernes 26 de mayo a las 4 y media NX 6 5 José Chupiperrac 7 y 20 gatillazo 9 y 5 narco 11 menos 10 de la noche de sacato y 12.35 de la noche Río Propaganda Y el sábado 27 a las 4 y media, Downs of the Maya, a las 6 menos 5 es a las 7 y 25 es So, a las 9 menos 5 la raíz, a las 11 menos cuarto de la noche, Sociedad Alcohólica y a las 12 y media, Boycott. Y por si esto fuera poco, el sábado a las 12 y cuarto del mediodía, en el Café Central de Iruña, las formaciones Pura Pops y la formación The Tonic. Pues con el Festival Inuñarro concluimos la agenda de conciertos y las noticias más destacadas de la semana aquí en Berriozario y Ratia en el 100.8 de la FM en una nueva edición de Euskal Música. Euskal Música también en internet.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 Y después de darte a conocer las noticias más destacadas de la semana y la agenda de conciertos regresamos a la música y lo hacemos con Esian, lo hacemos con el álbum en directo Emen Etaoray un álbum que fue grabado en las localidades de Guernica y en Baracaldo en el 2012 Ellos son con la trompeta y gocho al saxo, Aitora al trombón Xavi Seco al bajo, Echebe a la batería Xavi Larraínzar a la guitarra Surin y a las voces y Fran a las voces y a las guitarras. Nos quedamos disfrutando de algunos de los temas, incluido en este álbum en directo decían emen eta orain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 Hemos escuchado lo nuevo, el regreso de Valerdi, Valerdi, Calchen y Castecó, Método A también, a Linau, a Sain, a Adi, a Sutagar y a la formación Skakaitán con el álbum Galera. Hemos repasado las noticias más destacadas de la semana y la agenda de conciertos, recuerda, este viernes 26, sábado 27 de mayo, un auténtico festival Ediruña Rock en la Ciudadela. Y después, para terminar el programa, hemos escuchado varios de los temas incluidos en el álbum en directo de Sian MN. Etaurain. Recuerda, volvemos dentro de 7 días aquí a 100.8 a Berriozar y Ratia a una nueva edición del programa Euskal Música. Esta vez con entrevista con la visita de la formación Los Chamucos de Aibar, que nos prenderán a presentar lo que es su segundo larga duración. Hasta entonces, hasta dentro de 7 días, saludos. ¡Agur! Itawekida <música> sendi